Martín Neri, buen día, te agarro eh, chupando el mate, ¿cómo te va? Buen día. <risa> día. Ah, sí, efecto sorpresa también acá. Me bueno, Martín eh, Neri es guitarrista, es compositor, y ¿toca hoy, esta noche o mañana? Esta noche. Esta noche, esta perdón, noche. perdón por el, el, el pifo. En La Porfiada. En La Porfiada, eh, con mi hermana Guillermina y con Hernán Basso, no sí. sé si alguien más. Ah, bueno, eso vos. Esos dos, mirá, estuvimos ayer tres horas ahí guitareando, no se puede más. ¿Dónde estuvieron? En la casa de Hernán. En casa de Hernán, claro, de Hernán. es Hernán. ¿Qué personaje Hernán? No nos conocíamos personalmente y... Ah, ¿no lo conocías? No, nos conocíamos ah, anoche, pero... Casi salimos, pero... Hermano. Bueno. No vamos a guitarrar. Además entra en cualquier lado, viste, y lo metes, lo metes, <risa> si lo, te lo querés llevar, Hernán entra en cualquier lado. chico que el contra. Es chico que contra. Claro, el contra bajo es jalo, venís vos, ¿para qué mierda mandás con eso Exacto. para todos lados? <risa> Los dormí la otra vez fuimos a tocar a, a China... Y, no, el primer día que llegamos en un dormi y, es, más, es, más chiqui, es más chiquito que el estuche del contra que tiene Hernán claro, ¿No? los dormis son esos cosas que te meten así como si fuera un nicho impresionante, una experiencia como de, de cementerio pero viviente Mirá, vos, Mirá. ¿dónde fue eso? ¿en qué lugar de en China? Tokio Ah, ¿en, eh, perdón, Japón? en Japón. En Japón, Japón sí. Claro, porque me sonaba más japonés la experiencia, sí, claro, de claro, sí, japonés. Entonces, es japonés. Se hacen una siesta también ahí. Los japoneses, el, el chino no es no le gusta eso. No de es la siesta, decir, no es, pero el japonés sí, y no, claro, no ellos saben la sensación, aparte mirá, adentro vos. parece un falta la música funcional y parece un, un telo. Claro. Porque está todos eh, Nosotros Do, no lo fuimos nunca bueno, a uno explicar, no vamos, 2.0, no, no, te lo quise, a ver que no se malinterprete, <risa> Telo Hotel, sí, sí, no Telo No, no no, vos, no, vos, no. Te, no, no. No te lo a, hotel. A, a mí, me, el, a mí el, me, el. Me, dije, explícame y me me, me, me sacando. Telo, telo Hotel, hotel. Telo hotel. Claro. Telo, ¿telo? ¿Telo? ¿Telo? no Telo Hotel. Usted ya claro. me pensado. Un mal pensado. ¿Qué en qué contexto anduviste por Japón? fuimos a presentar Matriz del Agua, que es un disco que yo escribí, en, eh, que compuse en el año... Dos, que se editó en el 2015. Y bueno, y se editó eh, en, en Japón. Uh -huh. Y bueno, fue hermoso. Fue pero, ¿Y por qué? ¿Cómo es ese vínculo? Eh, eh, porque hay una... Digo, que, que hay sí, un, un vínculo ah, afectivo seguro, pero además de artístico. Hay, musical, un, sello, ¿cómo se, hay ¿cómo? Un, sello, un sello discográfico japonés que... Eh, que alucina con música mirá, argentina vos, y puntualmente con, con música litoraleña hay varios discos del Negro Irre ya están editados allá Nico Reynone eh, me parece que también fue a Japón por la misma productora no uh -huh. fue pero chicos, impresionante como escuchan esa música y, y un colectivo de, de, de gente japonesa que, que desde la gestión independiente porque tampoco uno dice vamos a Japón a claro. eh, No, no te mira, llama el emperador no, a vaya. no, no, es lo mismo por eso digo que sí, sí. el movimiento independiente es una cosa que no lo pueden parar por más que quieran seguir contándonos la historia de la emperatriz ¿no? sí, sí, sí. y bueno, esta gente nada más que, claro, al estar en Tokio tienen otros recursos que a lo mejor nosotros no, no tenemos acá pero hacen de, de la misma manera que hacemos nosotros son, unos, son músicos artistas plásticos que gestionan y que hacen un sello, tienen un catálogo chiquito, reeditan allá y hacen un movimiento, consiguen subsidio y llevan músicos y bueno, y fuimos en ese contexto ¿Eh? y por eso terminamos en un dormi, ¿no? Sino no, claro. si hemos estado en y <risa> claro, claro. no sé, eh chinitis, pero eh, que y el dormi fue por una noche, o fue una siesta. No, no, fue eh, una noche porque después ya iba, íbamos por otra ciudad. ¿Te eh? mandan a ese lugar so solo o con alguien más ahí? No, éramos éramos tres, Todos juntos, éramos ahí. tres. Ah. Pero no, y eh, son de acrílico, se ve, se ve de los costados eh, o no, se huele un cajón. No, no, vos entrás y parece O sea, ya digo, está todo alfombrado, ¿no? Tenés... Es un tabul. Es un nicho, no, es... son nichos, ah. pues son nichitos, así. Nichito ni pones. Y cómodo, pero dije, la casa es chiquita pero incómoda, ¿viste? Claro, Co claro, claro, claro, claro, claro, claro, claro. Che, Martín Neri, eh, con él estamos conversando, va a tocar esta noche en La Porfiada. ¿En qué andás? ¿Y, y, y cómo andás andando? Eh, ¿te, ¿Te sentís más más libre componiendo? ¿Te gusta andar solo? ¿Estás etiquetado por por tus años en el dúo salteño? Y supongo que sí, eso te eso. gusta, pero por un, el otro lado capaz que te rompe un poco la bola. Claro. Eh, entonces, sería como, ¿quién estás siendo en este momento? Sí. Que se yo, viste, como uno se levanta, como dijo recién el recién a las 11 empiezo a ver, dijo. No, yo me quemé, Martín, no, no me quemé, Martín. No me quemé. No me quemé. <risa> claro, pero viste, eh, qué sé yo, eh, lo único que pretendo hacer es eh, estar ahí, viste poder ver, poder sentir, poder estar atento a, a tantas cosas que, que si uno, cuando uno entiende que si no estás en el presente te perdés todo, viste. Sí entonces eso soy soy un, un ambicioso de, de estar ahí súper conectado con el, con el presente y, y eso me regala la posibilidad la can, estar ahí con la canción buscando que es mi oficio viste eh, como como como esa pulsión como me vinnculo en esa pulsión pero eso Y, y, y el también andar solo me imagino que te hace tener otras experiencias porque eh, al andar solo, bueno, como acá estás con Guillermina y Hernán que Hernán es un músico también de la hostia que te puede acompañar en lo que sea porque escucha un rato y seguramente te acompaña Tremendo. ¿Tenés ese, ese vínculo en cada lugar a donde vas? Sí, claro, porque la, la, la, el tema de lo, lo unitario eh, eh, genera otro, otra forma de, de, de, de andar, justamente que decías, ¿no? Eh, ya tuve experiencias colectivas vos estás acostumbrado también no viste lo que son cuando move ven colectivos sí, sí. también tiene lo, lo, la parte hermosa y después tiene el otro que, que, que no es tan hermoso como como todo ¿no? eh, entonces el, estar solo es como es otra forma que ya lo estoy acostumbrado porque es un formato mi, mi formato de canción eh, me, me gusta mucho el tema de la guitarra y la voz entonces Ya por una cuestión de, de concepto, muchas giras. Estuve seis meses en Europa solo, mira pasando por países que no podía decir nada Ni más. Ni hola. Que, ay, hola y gracias. O sea, ¿en la Europa qué, qué tipo? ¿Más oriental? <coughs> o Estuve en eh, Alemania, Francia, uh -huh. eh, Suiza, eh, Portugal y España. Bien. Y un poquito Italia. Qué linda recorrida te mandaste. Sí, sí, fue un lindo viaje. Pero digo, seis meses... Mm, sí, es mucho, claro. Fue por tres días y se quedó seis meses. Sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> sí. O sea, fue muy... muy eh, Bueno, digo, volviendo a esto de, de lo unitario, ¿no? Eh, un gran aprendizaje. Sí, sí, una experiencia existencial. ya Exacto. Claro. Entonces, eh, me encanta lo que pasa también con, con las canciones cuando salgo, porque en lo cotidiano eh también que como viajo mucho cuando llego a casa como que me relajo y, y la guitarra la pongo lo más lejos posible a veces ¿viste? Pero por necesidad, ¿viste? Como como como cualquier vínculo. Porque si no se uno se vuelve tóxico con la <risa> guitarra no <también>, ¿viste? <risa> claro. Entonces, ¿viste? Bueno, a ver, que dé un rato en el rincón, claro, está bien. O sea, la monogamia, ¿viste? No, no no está tan bien, ¿viste? Aunque nos quieran vender. Entonces, eh Cuando salgo es una cosa, viste, que es como sa cuando salía de vacaciones con, con un amigo, con una amiga, con una compañera, con un compañero, es como que te conocés, te volvés a reencontrar y, y me encanta lo que me pasa con, con, con la hoja en blanco mientras estoy viajando, viste. ¿Y, y, ¿Y ahora dónde estás viviendo, Martín? Ahora estoy viviendo en Roldán, que es un pueblo que está a las afueras de, de Rosario. De Rosario. Que ahí me hice una casita con el Procrear, con el último Procrear de, de nuestra... Nichito Nippon. Nichito <tose> <risa> <risa> <risa> Popular, Nacional <risa> Popular, eh, con Fairly. el Procrear del de, último de Cristina, uh -huh, ligué uh -huh. y, y ahí me hice mi, mi casita y, y bueno, estoy ahí. Y, y, y en la parte de gestor, porque bueno, vos, vos también sos uno de los creadores sí. del encuentro este, de compositores de, de, en Rosario, sí. ¿Cómo, ¿cómo está eso? ¿Cómo está tu parte de gestor ahí? Ya le preguntaste por la gestión y dejó la guitarra. Ojo que nos quedamos sin un temita. No, no quiere tomar más. No, es que la gestión es... Esto es gestión. Yo creo, estoy convencido que antes que músico, compositor y todos los títulos, eso, que bueno, que son enunciaciones que... Somos gestores. Somos comunicadores. Y... O sea, más ya el encuentro es una una canción más. Digo que vos me citabas el encuentro, uh -huh. no, pero después todo el tiempo uno está gestando y gestándose, re, ¿viste? Reinventando ahí una forma entendiendo los contextos y, y tratando de, de comunicar y comunicarse eh, esto que pasa, que todo todo el tiempo cambia, que ¿no? Y leyendo intentando leer realmente a dónde estamos parados que, que por un lado si te ponés en vieja, ¿viste? Es tiempo eh, futuros eran los de antes, ¿viste? Es cosa que sale generalmente, yo no. A ver, qué sé, es, es una posibilidad, ¿viste? Digo estos colores no cómo por qué ahora ordenan así los lápices. Y bueno, mira qué <risa> posibilidad, ¿no? Y eso para mí de gestión y ustedes lo hacen todo el tiempo, Juan y vos, o sea, sos un gestor nato cuando cantás de y cuando haces radio o sea, no sé, creo que yo estoy convencido y me encanta, me encanta la gestión independiente como como, como matriz viste uh -huh. y tenés una gira larga porque empezás en Santa Rosa pero estás un, un par de semanas sí, hasta fin de mes sí. bien de, ¿de acá dónde vas? de acá me voy a Chosmalal que ahí voy a dar un curso traigo un o sea Viste, uno termina anunciando lo que no quiere anunciar Porque en realidad, viste, yo dije, no, no, sí, vos no podés venir a la universidad, o yo soy autodidacta, Digo, no, no estudié. Y bueno, no, pero a nosotros nos interesa la mera, bueno, entonces no, no pongá seminario. No pongá sí, ahora la ahora, ahora esos de las universidades les interesa todo lo que, lo que no, ahora, no... lo que no somos... Ahora sí, to, los, Neander los, nah, Neandertal, nah. los Neandertal, ahora se interesa los Neandertal. <¿Pueden> podés creer. <risa> te miran así, viste, sí. los licenciados te miran. Dice, ah, vos no bueno, estudiaste... ¿Y cómo que me oh, pasó? Che, no no, ahora se comenta al revés eh, eh. Che, este no estudió che, Como es Repiola claro, <risa> Este no estudió este es, distinto, es distinto Tal cual, tal cual Tengo una, una, la primera experiencia que fue Cuando el Víctor Rodríguez Querido Víctor Rodríguez El jefe de cátedra de guitarra De la UNR allá en Rosario viste Con todos los pergaminos Eh, músico Salía con posición, así, con la posición de la viola. Sí, sí, sí. Duerme así. Duerme, duerme con el banquito. Con el banquito. <risa> bueno, me dice Martín, divino él, me dice, eh, Martín, quiero que venga a la cátedra a dar una charla. Una charla de que... No, no, no, nos interesa mucho que venga a dar tu, a contar tu experiencia, a contar tu forma de vincularte con la música. Bueno, le Bueno, dale, mirá. Me sentí muy incómodo nervioso de la uh -huh. situación, porque esa, esa cosa de... De, de un bichito observado la y tal cual y llego y él antes de que yo arranque me dice bueno, eh, les pasé tres piezas tuyas eh, para que escuchen y analicen porque obviamente no me conocían ni habían escuchado mi música porque la gente ahí adentro escucha por lo menos mínimo eh, Mozart claro. <risa> sí, no sí, les sí. cabe o sea, vos que dónde saliste? ¿Viste? Sí, sí. Entonces, ah, bueno, listo eh, Bueno, con, con nosotros Martín me tiró hacia la, al aula Y entonces ahí nomás Un flaco que estaba así con una cara Viste, eh, parecía eh, Me sentí bastante particular Me miró, se tiró para atrás y me dijo Martín, te quería hacer una consulta En la canción eh, El Isleño en eh, Antes de que entres Al Estribillo haces un giro antes del dominante te vas a la novena y invertís el bajo en el segundo grado eh, no sé, una cosa así ¿no? y yo y me termina así y yo dije eh, yo cosí con el dedo hice era un, Juan Maquera con Cristina el, no, eh, no. hice un silencio y dije, qué sé yo me salió y y se empezaron a cagar todos que lo parió entonces el tipo, el único que no se ría era el de que me hizo... Y claro, ¿sí? claro. entonces me dice, ¿cómo qué sé yo? Y sí, te soy sincero. Y ahí me, me abrió la posibilidad, porque yo estaba nervioso. Porque dije, ¿cómo...? Yo me fui, como dije, bueno, voy a tratar de, en su lenguaje, a yeah. ver, no, es como... Se eh, no. rompió, claro, claro. Se rompió entonces, y... Le digo, sí, qué sé yo. Le digo, ¿sabés qué pasa? Le digo, nada de lo que vos me estabas preguntando, yo entiendo. Claro, claro. Yo esto, y le empecé a hablar de... ¿Por qué yo había llegado a eso? Y dije, mira vos. Él estaba convencido que para llegar a ese lugar que había escuchado era por ese lenguaje. Teoría pura. pura. Claro. Claro. Qué lindo igual el, el, el choque de, de culturas, diría Fue Lucio Mir. Fue alucinante. Mm y me tuvieron que sacar. Sacar. <risa> sí, sí. Sacar. <risa> <un quilombo, risa> y sí, no, el quilombo de Dios hermoso que quiere que atropa. ¿A quién le dijiste dominante? <risa> ¿A quién le dijiste dominante? Giro. Giro, Giro de qué? Giro ¿Qué te pensás que soy yo? Ay, Dios. No, no, fue alucinante porque eh, fue lindo, porque claro. primero se fue incómodo y después claro. eh, fluyó. Entonces, <risa> bueno, digo, voy te <risa> digo, pues voy a chosmalal a esto, y yo dije, bueno, es un conversatorio, hagamos una ronda, que sí. vengan a plantearme inquietudes, y yo le, vamos a poner blanco sobre negro, y que se pudra todo, entonces, esto se llama la melodía de lo cotidiano, que es lo que llevo para compartir, y bueno, va a suceder ahí en Chomalali, a la noche del concierto, y después me voy a, a Fiske, a Fiske Menunco, que también eh, Se enteraron que iba a tocar y vieron lo del, lo del conversatorio y hay una capacitación para todos los docentes de Río Negro y me propusieron si podía hacer el conversatorio para los docentes. Y digo, guau, wow, bueno. Ah, si ustedes se animan. Eh, Bariloche también, eh, San Martín de los Andes. Eh, Junín, Junín, Ciudad de Neuquén, antes ju eh, Junín de los Andes, eh, San Martín, eh, Villa Langostura y Bariloche. Bien. Lugares lindos Lugares lindos, eh, les eligió bien, la gira bien, La lindo, gira vale. linda, Incluso Siete me... Lagos La gira se llama Siete Lagos Más lindo que Tokio Alex Elier, un pianista que tengo un dúo allá En, en Suiza Que es allá Me dice, che, ¿te vas a pa Patagonia? Me dice, ¿Patagonia? Sí, digo, ¿usted está todo bien? Que tiene el lago ese que es el más profundo que... sí, sí. No sabés lo que es esto Y de verdad. Y son es? cinco su suizas, más o menos. Más o menos. Aparte, sí. pero sí, de sí, verdad. Y, sí, sí. y después de, de volver de, de Europa, es la primera vez que salgo. Y tengo una necesidad de, de hablar, de pensar una canción antes o después de cada canción, porque allá es que de viste, medio... Era una, Trabao. Un claro. anime, claro. viste, cantaba, <ríe> era otro vínculo, pero tengo una gana de eso, viste, de charlar. El, el concierto espectacular, bueno, bueno ahora agarré la guitarra, algo. hace un giro <risa> veníte con la novena la, la novena no sé qué y bueno, estamos hablando este. con Martín Neri que esta noche, a partir de las 21 horas va a estar en la profeada allá en, en Forns y Artigas, Artigas. El, eh, Villa Martita zona de Quintas sí. al este de nuestra Santa Rosa a ver qué se toca Martín mm -hmm. que tiene ganas de hacer mm -hmm. Bueno, hablando de, de Los Imposibles, una canción prestada que, que empecé a jugar con, a traducirla, del querido Chico Huarque, se llama Otros Sueños. Tadá, tadá, tadá. Fuego elón Soñé que la nieve ardía Soñé que ella cantaba Si me veía Soñé que al mediodía La luna brillaba más Y todo un pueblo reía Se arreglaba Juan Se emperiquitaba María enfermos del corazón tomaban la enfermería y la muerte no partía bello y sereno era el sol que todo el pueblo aplaudía cannabis ya se compraba Tabaquería, droga en la droguería Y un pajarito español Cantaba esta melodía Improvisando esta letra de sotoría Soñé que el fuego el oso Que la nieve ardía Y por soñar lo imposible Ay, ay, ay Soñé que tú me querías Soñé que el fuego heló Soñé que la nieve ardía Y por soñar lo imposible Ay, ay, ay Soñé que tú me querías Taré sí. Segunda dominante que hizo ahí estuvo muy buena Sí, me gustó el giro muy, sí, bueno, El giro sobre gustó, sí mismo me, me gustó, me gustó eh. mucho sí, Y, sí, y sí. es un portuñol además Sí, sí, además <risa> le dale Les <risa> cuento una en Alemania, ¿viste? Claro, en Alemania Llegué al aeropuerto de Berlín y me dice Que ya el que me lleva siempre Ya sabe que tengo un problemita con los idiomas ¿viste? Entonces me dice Danke, Danke Me claro. mira así, claro. ¿viste? Me dice Danke Sí Todo Danke, me dice. <risa> danke, gracias. ¿sí? Gracias. Y ahí arranqué. Danke, Danke. Me venían a preguntar cualquier cosa, yo, Danke. <risa> Venía bien. Hasta que en un momento, en un concierto, me decían, y se agarraban así el pecho como, bueno, Danke, Danke, Danke. Verdad no. que, <risa> verídanke, verídanke, verídanke, le very, very, <risa> danky, Ay, pero, eso me... pero eso lo nah. entiende, eso le obrigado. No, <risa> obrigado. No, pero lo peor de todo es que seguía. Entonces yo, ¿Y que... qué le pasaba? No te estaba, no te, no le había gustado nada, No le alcanzaba, mierda. no le alcanzaba ah. que le diga, claro. Gracias, claro. Mucha... <risa> Resulta que busco levanto la cabeza busco al traductor y vení por favor digo, no sé que no, no ¿Qué me alcanza con Dan claro. le dice ¿Cuál, ¿cuál, a, da? atendeme este rumenigue <ríe> sí. y dice el tipo le dice se va en el carcaje me señala para abajo así dice, ¿Qué pasa? No, dice que se quieren ir y que tenés puesta la zapatilla del de tipo me estás jodiendo era, era un concierto que viste allá se sacan todas las zapatillas cuando entran le erraste de zapatillas. Le zapatillas ante porque tenía frío estaba medio así medio resfriado y le pedí calzarme y eran las mismas es zapatillas que la guay. mía pero no las mías. Okay. Qué dan que zapaten. <risa> Zapate. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué zapaten. Ah, no? Zapaten. Ay, ¿Los, los zapaten ¿Qué ¿Qué? Así que ahí digo, "Uh, disculpa", digo, bueno, mira vos". ¿cuál? Fue muy muy impresionante. Bueno, Martín Neri va a cantar y tocar esta noche en La Porfiada con Guillermina Gabasa, con Hernán Bazo, nadie más, ¿no? Eh, bueno, Pame, no quiero decir que sea poca la, cosa, de, no, pero No, no, no la Pamela, Díaz. También la Pamela Díaz. Que está, bueno, Alegrita ¿Ah? La negrita va a ser una, siempre La negrita sorpresa. Alvarado Claro exacto Hilda bien Ojalá que, que se acerquen porque va a ser una noche sé que creo que ya como que está casi eh, Sí, porque es capacidad limitada eh, claro, La o sospecho sea, ya va a estar llena Un lugar exacto. bonito y, y acogedor se diría sí. en otro Pero tanque, tanque Dijeron que iban a sacar, no sé, muebles y sí. para ah, mirá, ajá, claro, más, está que, bueno. de la noche la cita ahí. Eh, ¿Vas a tocarte algo más? ¿Algo más? Con otro giro más, eh, más este... Algo más académico <risa> <risa> <risa> Algo más back <bajo? risa> bueno. Ah, mirá, no te la desafina el tipo Sí, sí. Claro. Bueno eh, la, Los primeros pasos De vincularme con Cuando uno es niño y empieza a a tener experiencias con el miedo. Eh, Post-dictadura, post y 80 y pico, y Guerra de Malvinas, y, y con mis hermanos nos refugiábamos en la cama de nuestros viejos. Eh, y hace unos años atrás recordaba la sensación que me daba meterme en la, en la cama grande, en la, en la bien nombrada cama grande, ¿no? Que mm -hmm. después cuando uno crece no es tan grande, pero cuando uno es un changuito... Eh, es interminable esa cama. Pasate a la cama grande. ¡Claro! Y mi vieja me acuerdo que me escondía la llave porque nosotros estábamos unos indios, ¿viste? Con todas las zapatillas de navarro, le hacíamos un desastre y, y ahí negocié con el, el cerrajero la vuelta de casa y, y le me hice una copia de la, de la llave, de, la, de la, ¿viste? esa puerta, puerta placa de la pieza y dije, por favor, esto queda entre nosotros. Y, así que cuando mi vieja se iba a la escuela... A, tú cabriamos y con mi hermano nos mandamos y después cambiamos agua limpiamos todo o sacudíamos así el barro era más fácil limpiarse las patas bueno pero es hay cosas que uno tiene que conocer sus limitaciones bueno esto la cama grande es un milongón la ata va de los cuentos viajado en barcos de papel sobre la sequía mate cocido en una choza la canchita con mandarinas amor seco y la gomera ay no se enseñaron el color en duo Supimos si era gris la primavera Palito Ortega y Leo Dan eran soldados Apologías del horror en plena siesta Quanto amor era una hambruna Crecimos libres abrigados de memoria Ellos tenían nuestras vidas por las riendas Mientras mentían en los libros esta historia Había solo dos canales blanco y negro El noticiero presidía nuestra mesa Era un amor dormirnos en la cama grande Iluminados por el sueño de mi vieja Eta un amor dormirnos en la cama grande Iluminados por el sueño de mi vieja... Karina Impidió soñar con héroes de Malvinas Dibujos, cartas, chocolates y banderas No había foto de ese crudo y frío infierno Cuando los pibes se morían en la guerra Yo era la calle custodiado por el barrio Mi madre ausencia repartida en tres escuelas crecí el abrigo salvador de mil hermanos les debo siempre la canción que me sustenta.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 Vieja era un amor dormirnos en la cama grande iluminados por el sueño de mi vieja la la la la Una belleza, Martín Nery. Gracias, gracias por, por el momento, por estar acá, por conversar. A ¿eh? ustedes, querido. Un, un grato, grato momento. Bueno, eh, audiencia emocionada, por supuesto, y mm -hmm. saludando este momento de radio, este momento de vínculo humano, decimos eh, gracias. Esta noche, 21 horas en La Porfiada, va a estar Martín Nery. Si querés agregar algo más, contar algo más, invitar lo que sea. Eso, eso. Vuelvo a agradecer porque estos espacios son imprescindibles y basta de acartonamiento y de espacio hay que ocupar estos espacios que tienen estos garcas y por más espacios como este Dale. muchas gracias bueno, ahí en eso estamos, seguimos en nuestra radiocracia